CIR Papeles compra papeles y cartones. Paga los mejores precios del mercado. También compramos metales, aluminios, chatarra, fierros, vidrios, cobre y bronce. CIR Papeles se hacen servicios de romana. Fono 71 222 9790. 9 Norte 9 y media y 10 Oriente 1686 Talca.